FASE, Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos presenta Iluminando el Futuro Realizaciones del Sector Cooperativo Principios y Valores Solidarios Debate, Análisis, Noticias Conducción, Jorge Vilas Producción General, Silvia Porritelli porque existe otra realidad y vale la pena conocerla. Iluminando el futuro. Una realización de fase para construir un mañana mejor a través de la organización cooperativa. Como decíamos la semana pasada, se está desarrollando por fin el debate parlamentario del proyecto que debe reemplazar la vetusta y autoritaria ley de radiodifusión vigente. Les decía que la Confederación Cooperativa de la República Argentina manifestó su apoyo al tratamiento del proyecto y el reclamo concreto en cuanto a que no se discrimine a ninguna cooperativa en el texto definitivo de la ley. Las audiencias públicas que se fueron llevando a cabo convocaron a distintos sectores a expresar su opinión y el cooperativismo no estuvo ausente. Entre otros dirigentes cooperativistas fijó posición el presidente de FASE, Marcelo Gallo, quien expresó allí ante los legisladores y el público presente que ante la posibilidad de debatir una ley democrática no consideramos que sea inoportuno el momento elegido desde hace 25 años que lo viene siendo, y los únicos que avanzaron en ese lapso fueron los grandes medios. Entonces corresponde que discutamos, debatamos, intercambiemos ideas y que la democracia, a través del Parlamento, sea la que tenga la última palabra. Las cooperativas de servicios públicos somos, en esencia, precursoras de la defensa irrestricta de los derechos a la información y la libertad de expresión. De ahí que valoremos el mecanismo dispuesto por el gobierno para poner en consideración de la sociedad el proyecto que hoy estamos debatiendo. Los cooperativistas ejercemos la democracia en la gestión cotidiana, es por ello que sustentados en esa independencia de criterios, Planteamos lo siguiente, decía Marcelo Gallo, y aquí vienen los dos ejes que planteó en su ponencia en la audiencia pública. El primero es monopolio, y dice eh, lo siguiente. En reiteradas ocasiones se ha tildado a las cooperativas de servicios públicos, específicamente como que realizan el ejercicio de una actividad monopólica. Es un notable error de concepto generado por sectores interesados en perjudicar al sector cooperativo. En tal sentido, cabe señalar que el término monopolio, en el sentido de las empresas lucrativas, implica la posibilidad del abuso del dueño hacia los usuarios del servicio. En el caso de las cooperativas, donde los dueños son los propios usuarios, nunca se producirá un abuso en el precio, ya que ellos mismos son los que usan el servicio. En el interior del país sabemos del costo enorme que significó llevar el servicio de electricidad, agua potable, gas o telefonía a las pequeñas comunidades y que si no hubiese sido por la autodeterminación de sus pobladores jamás los hubiesen tenido porque para las empresas comerciales no eran estos pueblos económicamente rentables. Se trata entonces de servicios esenciales para el desarrollo de los pueblos y con ellos surgió luego la posibilidad de proveer otras prestaciones sociales tales como sepelio, ambulancia, enfermería, etcétera. Han sido los pobladores asociados bajo la forma cooperativa quienes han podido autosatisfacer sus necesidades de servicios, es decir, los propios usuarios en su carácter de asociados mediante la forma de autogestión cooperativa han procurado alcanzar a cubrir esas carencias y la misma historia se ha repetido luego con la posibilidad de acceder a la televisión por cable y a internet. En razón de lo expuesto por Marcelo Gallo ante la audiencia pública, no cabe duda entonces de que las cooperativas de servicios públicos no son monopólicas. Integración cooperativa. Sumatoria de esfuerzos. Identidad. Juntos es mejor. El otro eje planteado por Marcelo Gallo, presidente de FASE ante la audiencia pública, era sobre el tema defensa de la competencia y decía más o menos lo siguiente el proyecto prevé que cuando exista un prestador privado en una localidad donde una cooperativa de servicios públicos quiere obtener una licencia será necesario que la autoridad de aplicación realice previamente una evaluación integral acerca del interés de la población y solicite un dictamen de carácter vinculante a la Comisión Nacional de Defensa de la competencia. En primer lugar, esta situación implica incorporar actores ajenos a la comunidad en donde se presta el servicio y no se ha tenido en consideración que los asociados usuarios de la cooperativa se reúnen en asamblea para definir estas cuestiones vinculadas con el funcionamiento de la entidad. Asimismo, en el caso en cuestión, cabe tener en cuenta que el privado que presta el servicio localmente normalmente es asociado usuario de la Cooperativa de Servicios Públicos, por lo que sus derechos no se encontrarían conculcados, sino que puede defender sus intereses en el seno de la Asamblea. Para las cooperativas, entonces, la responsabilidad social no surge de una especulación, sino del íntimo convencimiento de que es una obligación ante los asociados usuarios y que atender sus necesidades es nuestra razón de ser. Esa era, en síntesis, la ponencia que presentó el presidente de FASE ante la audiencia pública donde se está debatiendo en estos días el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin dudas, los legisladores tienen en sus manos un debate crucial para la Argentina. La consolidación de la democracia no solo entraña a redistribución de la riqueza como paso necesario e ineludible, sino que exige también redistribución de la palabra, es decir, que se cumpla el derecho humano universal a informar y ser informado, tal como prevén las Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin una ley democrática, esto no es posible. Noticias. FASE continúa promoviendo la investigación cooperativa a través de su premio anual. El objetivo es incentivar a las asociadas y a la comunidad en general a estudiar, pensar y escribir sobre temas y problemáticas vinculadas al cooperativismo de electricidad. El tema elegido para el premio 2009 es justamente historia, evolución y perspectivas de las cooperativas de electricidad. Está dirigido a dirigentes, técnicos, docentes y o profesionales vinculados o no a cooperativas de servicios públicos. El autor del trabajo galardonado recibirá como premio la suma de 5.000 pesos, diploma, medalla y queda, y la publicación del trabajo, perdón, y queda a criterio del jurado la entrega de menciones especiales. El premio será entregado en un evento que FASE organizará durante el año próximo. Los trabajos deben presentarse hasta el 18 de diciembre de 2009 y las bases para participar las pueden encontrar en la página web de la Federación www.fase.coop repito la web www.fase.coop Decimocuarto Congreso Nacional de FASE Cooperativas de toda la Argentina reunidas en Villa Carlos Paz 25, 26 y 27 de noviembre de 2009. Informes, congreso Nuestra dirección de correo electrónico es radio.fase.co. Hasta la semana próxima. Iluminando el futuro. Una realización de Fase, Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos, www.fase.co.